Cuentos de Hadas Españoles La Bella y la Bestia Hace mucho tiempo, en una tierra muy, muy lejana vivía un rico mercader y sus tres bellas hijas La tercera era mucho más guapa e inteligente que las otras por eso todos la llamaban Bella Por otro lado, sus hermanas eran celosas y mezquinas Les interesaba más gastar el dinero de su padre Bella soñaba con un guapo príncipe Siempre pensaba que un día se casaría con un príncipe Y viviría en un precioso palacio con él En la vida de Bella todo era maravilloso, como sus sueños Pero un día cambió su destino A causa de una tormenta Su padre perdió todos sus barcos y todo su dinero Se acabó, pequeñas ¡Ya no somos ricos! No te preocupes, padre. Pronto estaremos bien. Encontraremos una salida. Tú eres mi única riqueza. Estoy feliz contigo. Los criados tuvieron que abandonar la casa por la pobreza del mercader. Bella llevaba la casa. Las dos hermanas no dejaban de quejarse por tener que vivir en esa pobreza. Bella siempre le rogaba a Dios que le devolviera la felicidad a la cara de su padre. Y un día, el mercader recibió la noticia de que uno de sus barcos se dirigía a puerto. Tengo buenas noticias. Uno de mis barcos se dirige a puerto. Ya no seremos pobres. Saldré ahora mismo hacia el puerto. ¡Decidme! ¿Qué queréis que os traiga? ¡Quiero vestidos nuevos! ¡Yo quiero joyas! ¿Y a ti qué te traigo, mi querida niña? Solo quiero que regreses sano a casa, padre ¡Oh, qué tierno! Pero debes pedirme lo que quieras, pequeña ¡Ah! Um, ¡La rosa escarlata! ¡Por favor, consígueme una! ¡Por supuesto, mi dulce niña! Con esta feliz noticia, el mercader partió para el puerto. Cuando llegó, vio que el barco estaba completamente apartado y descubrió que la tripulación se había escapado con la carga del barco que quedaba. Con el corazón destrozado, el mercader inició su regreso a casa. Sumido en sus pensamientos, el mercader se apartó de la carretera y se perdió en un denso bosque. ...caía tanta nieve que parecía que estaba en medio del océano. El caballo no podía caminar bajo una nieve tan densa... y tuvieron que descansar bajo un árbol. En la distancia vio luces y caminó hacia ellas. Eran de un enorme y precioso palacio. Cuando llegó, la verja de oro resplandeciente se abrió. Le pareció muy extraño no ver nieve en el camino de naranjos de la entrada... ¡Oh, qué lugar más bonito! Tengo que entrar en este palacio y conocer a su rey. El mercader consiguió llegar a un gran vestíbulo. Esperó y miró a su alrededor a ver si venía alguien a recibirlo, pero después de un buen rato no aparecía nadie. ¡Hola! ¿Hay alguien en el palacio? ¡Hola! Había una mesa de comedor llena de exquisitos pasteles y frutas. Creo que debería empezar a comer solo. Después ya le daré las gracias al considerado anfitrión, quien quiera que sea. Acabó enseguida de comer. Después subió a la planta superior. Abrió la primera puerta y vio una habitación con una preciosa cama. ¡Oh, Dios mío! Parece que la suerte empieza a acompañarme. Cuando el mercader abrió los ojos, brillaba el sol de un nuevo día. Encontró ropa limpia, se vistió y bajó al vestíbulo. En la mesa tenía listo el desayuno: leche, zumo recién exprimido y pan. Comió hasta saciarse y se levantó. Eh, ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Gracias por su hospitalidad. Es muy generoso. Ya me voy. Adiós, adiós. Y cuando salió, descubrió rosas hasta donde le alcanzaba la vista. ¡Oh! ¡La rosa escarlata! Bueno, cogeré una para mi bella Se acercó al jardín y cogió una rosa Nada más arrancar la rosa oyó un ruido ensordecedor detrás de él Se giró y se encontró delante de un enorme monstruo de ojos rojos Y zarpas tan afiladas como un cuchillo ¿Quién te dijo que podías coger mis rosas? No fue suficiente que te cobijara en mi palacio. Así demuestras tu gratitud, tu insolencia será castigada. ¡No! ¡Perdóneme, señor! ¡Por favor! Pensé que al generoso señor que me alimentó y me cobijó en un momento de necesidad no le importaría que cogiera una de las rosas para mi hija. ¡Perdóneme, señor! Hija... Bueno, te haré una oferta... que puede salvarte la vida. ¡Qué desea, mi señor! Estoy preparado para hacer lo que me pida. Mis tres hijas me estarán esperando. Ah, ¿Tres hijas? De acuerdo. Tráeme a una de tus hijas a este palacio. Me quedaré con ella a cambio de concederte la libertad. ¿Ah? ¿Ah? ¡Se lo prometo! ¡Se lo prometo! Estoy seguro de que una vendrá a su encuentro. Muy bien. Te daré uno de mis caballos más rápidos y te daré un mes para regresar con tu hija. La que venga tendrá que venir voluntariamente. Es la única condición que impongo. Si no apareces en un mes, te encontraré. ¡Márchate y llévale una rosa a tu hija! Aceptó la propuesta para salvar su vida, pensando que no podría persuadir a ninguna de sus hijas para que fueran allí. El pobre mercader más muerto que vivo regresó. El caballo galopó y llegó a casa del mercader enseguida. Sus hijas salieron a su encuentro. ¡Papá, dame mi regalo! ¿Dónde está mi regalo? ¿Cómo estás, papá? Estarás cansado. Aquí tenéis lo que me habéis pedido que os trajera mm. y no sabéis lo que me ha costado. Les contó lo de sus barcos y lo de la bestia. Ah, es culpa tuya. ¿Cómo se te ocurre pedirle flores? Sí. Si le hubieras pedido algo sensato, esto no habría ocurrido. Cómo he provocado yo esa desgracia, volveré con padre y así podrá cumplir su promesa ¡Oh, Bella! ¡Cuánto lo siento, pequeña! ¡Te he traído un terrible destino! Como yo lo he provocado, es justo que sufra por ello Bella estaba decidida, animó y alegró a su padre Regresa a casa bella, no arruines tu vida Tengo coraje para afrontar esta situación Mientras iban hablando se hizo de noche Para su sorpresa, el bosque estaba iluminado Como si todo el universo les diese la bienvenida Ah, ¡Oh, ¡Es asombroso! Enseguida alcanzaron el camino de naranjos Y vieron que el castillo estaba iluminado Cuando llegaron al vestíbulo Encontraron la chimenea encendida Y la mesa llena de deliciosa comida Estaban hambrientos después del largo viaje Se pusieron a comer Pero apenas habían acabado de hacerlo Oyeron los pasos de la bestia acercándose oh. ¡Buenos días, bella! ¡Buenos días, majestad! Dime, ¿has venido voluntariamente? Sí ¿Quedarás aquí cuando se vaya tu padre? Sí. Coge tu caballo. E encontrarás otro cargado de baúles llenos de oro para ti y para tus hijas. Adiós, bella. Te echaré de menos todos los días, mi pequeña. Te echaré de menos, papá. Los caballos partieron y enseguida se perdieron en la distancia. Sube, descansa. Buenas noches. Buenas noches. Bella abrió la primera puerta y descubrió una habitación maravillosamente decorada. Se tumbó en la cama y se quedó dormida al instante. Cuando despertó por la mañana, vio el tocador lleno de todo lo que podría desear. Encontró la comida en el enorme vestíbulo. Después de desayunar, se sentó cómodamente en la esquina del sofá. ¿Seré prisionera de esta horrible bestia para siempre? ¿Cómo podré liberarme? Pensando en eso, se volvió a quedar dormida. Llegó la noche y oyó aproximarse a la bestia. Buenas noches, Bella. Buenas noches. ¿Me quieres, Bella? ¿Quieres casarte conmigo? Di sí o no, sin temor. ¡Oh, no! Como es un no. Buenas noches, Bella. Buenas noches. Le alegró que su rechazo no lo hubiera enfadado. Cada noche después de la cena la bestia bajaba a verla y siempre antes de darle las buenas noches le preguntaba, Bella, ¿quieres casarte conmigo? Y cuando ella le respondía, ah, No, se iba muy triste. Con el paso del tiempo, Bella ya no temía a la bestia, pues era muy amable con ella. Vivir en el palacio le parecía muy divertido. Se lo pasaba muy bien en el jardín. Había fuentes, naranjos, mirtos y pájaros. A veces la bestia tocaba el piano para Bella y mantenían una larga charla. Así pasaron mucho tiempo. Hasta que, por fin, Bella empezó a añorar no ver a su padre y a sus hermanas. Viéndola tan triste, la bestia le preguntó. ¿Qué te pasa, querida? Últimamente pareces triste. Añoro volver a ver a mi padre. Por favor, déjame ir a verlo solo una semana. Te prometo que volveré. Oh, bella, ¿es porque me odias y quieres escaparte? No, no es eso. No te odio. Es que me da pena dejarte solo un tiempo. No puedo negarte nada de lo que me pidas. Aunque me costara la vida. Si no regresas pronto, me encontrarás muerto. ¡Oh! Jamás lo permitiría. Siempre has sido amable conmigo. No necesitarás un carruaje para viajar. Ponte este anillo y duerme. No temas nada. Duerme plácidamente y verás a tu padre al despertar. ¡Oh! ¿En serio? Gracias, muchísimas gracias. Cuando quieras regresar, quítate el anillo del dedo y volverás a estar en palacio. Buenas noches, bella. Te echaré mucho de menos. Buenas noches y muchas gracias por tu bondad. Oh, recuerda tu promesa. Sí, sí, sí. <risa> Nada más salir la bestia, Bella se apresuró a dormir A la mañana siguiente, se encontró en la cama de su casa Sus hermanas se quedaron atónitas con esta mágica aparición Su padre la abrazó muy fuerte y empezó a llorar de felicidad ¡Oh, Bella! ¡Estaba tan preocupado! ¡Te he echado tanto de menos, pequeña! Yo también a ti, papá Bella le contó a su padre la bondad de la bestia Después de reflexionarlo, le contestó. Me has dicho que la bestia te ama profundamente y que merece tu amor y gratitud por su ternura y bondad. Creo que deberías recompensarlo haciendo lo que desea, a pesar de su fealdad. Transcurrió una semana y Bella se olvidó de regresar al castillo hasta que una noche soñó que la bestia estaba tirada en el suelo muriéndose. ¡Dios mío! A Bella le asustó tanto ese sueño que esa misma noche se despidió de su padre y de sus hermanas. Nada más meterse en la cama, se sacó el anillo. Se quedó dormida al instante y se despertó por la mañana en el palacio de la bestia. Corrió hacia el lugar donde había visto a la bestia muriéndose. La bestia aún estaba allí, pero no se movía mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Estará muerto! Oh, ¡Es culpa mía por dejarte solo, mi amor! Pero volvió a mirar y se dio cuenta de que aún respiraba. Rápidamente cogió agua y se la echó por la cara y para su alegría empezó a revivir. Oh, ¡Mi amor! ¡Qué susto me has dado! No sabía cuánto te amaba hasta ahora. Pensé que era demasiado tarde para salvarte. ¿De verdad puedes amar a una criatura tan fea como yo? Sí, porque tienes un corazón amable y bondadoso. Es más de lo que le puedo pedir a la vida. Bella, ¿quieres casarte conmigo? Sí, quiero. Nada más responder, Bella, la bestia se vio envuelta en una luz cegadora. Flotó en el aire y descendió convertida en un príncipe encantador. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres el príncipe de mis sueños! Siempre había soñado contigo. ¡Oh, Bella, mi dulce Bella! Gracias por liberarme de una terrible maldición. Una bruja que maté en una batalla me hechizó cuando estaba muriendo. Me maldijo para que nunca nadie pudiera amarme y me convirtió en una terrible bestia. Pero tú has roto esa maldición con tu amor verdadero. ¡Oh! No puedo creer lo que está pasando. ¿Estoy soñando? La bestia la su suavemente. oh No es un sueño. Eres mi príncipe verdadero. Mi amor. <risa> <risa> ¿A qué estamos esperando? vayamos a tu casa a preparar a tu familia para el baile nupcial. Y así hicieron. El enlace se celebró al día siguiente con gran esplendor. Al final, la bondad venció a la belleza. La belleza no es tener una cara bonita, sino tener una mente bonita, un corazón bonito y, lo más importante, un alma bella. Bella y el príncipe vivieron felices para siempre.